punto nueve Buenas tardes compañeras, compañeros, vecinas, vecinos de nuestro querido barrio La República Popular de La Boca Aquí nuevamente en FM Riachuelo, una radio comunitaria Que depende de una organización, una organización popular que es el movimiento popular Los Pibes de La Boca Aquí estamos eh, después de una asamblea donde se, se planteó la importancia de las radios comunitarias que son una forma de hacer de hecho eh, comunicación popular sin pedir autorización a nadie ni, ni haciendo algo indebido o ilegal con esta presentación eh, vamos a conversar con nuestra querida compañera primero la vamos a saludar Chani Yanekine, que está aquí haciendo honores y, como siempre, la mejor co-keeper que puedo tener. ¡Horí! Buenas tardes. Y del otro lado del vidrio, nuestro querido JR, que está engripado con toses en su propia... <risa> Burbuja de gripe, pero haciendo a la guante, así que se la agradecemos no, doblemente No nos dio un beso, vamos a extrañar ese beso una semana Él lo va a lamentar mucho <risa> <risa> Bueno, Patri, vamos a ir desmenuzando un poquito qué es lo que tenemos hoy en el programa ¿Te parece? Sí, dale, arranca Bueno, eh, obviamente debe estar eh, menos en la agenda de los que corresponde Está en la charla de todos los días, de todos los mates mm. ¿Dónde están los alimentos? Que no le están llegando a los comedores que no le están llegando a las organizaciones que no le está llegando a la gente que más necesita uh -huh. la que se está muriendo de hambre eh, así que vamos a estar eh, hablando un poco de eso porque obviamente se viene hablando se viene luchando se viene militando el tema se viene golpeando puertas y visibilizando así que vamos a ver cuáles son las actualizaciones sobre este tema y ¿Y cuánto más nos van a hacer esperar? Sí, es un tema histórico que además es un tema que trasciende las fronteras de nuestro país Porque existe un programa, que es un programa de Naciones Unidas Que distribuye y alimenta a los pueblos como el nuestro Que es un pueblo oprimido, un territorio colonizado, un territorio ocupado que nos impiden el desarrollo tecnológico, el desarrollo productivo que tendría que tener un país con la riqueza que tiene nuestro país y con la cantidad de alimentos que producimos, no solamente para nuestros compatriotas y nuestro territorio y nuestra po población, sino para todo el continente. En cantidad sí, pero en lógica no, muchas veces se va más para afuera de lo que podemos consumir acá. Qué, buen, eh. qué buena interpretación <risa> política, porque de hecho es así, de hecho eh, es sorprendente cómo se están yendo los alimentos y se está yendo la energía. Exactamente. Bueno, eso es uno de los temas que vamos a tocar hoy, como cada lunes y como cada viernes eh, nuestro... Clásico Notimferme Escaba, que van a estar escuchando muchas noticias de lo que es la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. Y también eh, vamos a estar eh, poniendo en el aire, repasando una nota que se le hizo al compañero Lito Borelo Le hicieron Teo y Sofi uh -huh. eh, Y vamos a estar compartiendo con ustedes sobre eh, Norita, ¿sí? que se nos fue lamentablemente en el día de ayer Y que... Los chicos pudieron tener la voz delito Lito, eh, la verdad que es una entrevista que es muy rica, eh, la queríamos traer como en textuales, pero fue, es mucho más rico compartir el audio, así que eh, vamos a estar finalizando el programa con, con esa entrevista con todos ustedes. Sí, Norita, no voy a decir nada que ya no hayan planteado Lito, Teo, Sofí, ¿no? Norita estaba en todos los territorios, en todas las luchas, es una Norita... Andariega, incansable, permanente, que no solamente tomó el, el deber de conmemorar y de defender el derecho a recuperar a sus hijos, no eh, como tantas madres que en este país durante la dictadura cívico-militar perdieron a sus hijos, sino que además llevó... ...esa lucha sobre los derechos humanos, sobre la vida digna, sobre la justicia... ...a toda otra cantidad de problemáticas que tienen que ver con nuestros territorios, nuestros barrios... Eh, ...luchó contra la violencia institucional, luchó por eh, digamos la perspectiva de género... ...luchó por las mujeres, luchó por la ley del aborto, no se vistió de verde y eh, también luchó por la justicia en otros territorios por ejemplo las madres que sufrieron los mismos dolores que ella las madres de kurdistán eh, últimamente se había manifestado y se había expresado por la causa palestina contra el actual genocidio del pueblo palestino eh, es innumerable la cantidad de luchas que ella se llevó adelante por la digamos las feminidades las poblaciones trans Eh, era una madre alegre, sonriente, una, ma una madre vivaz, activa, que universalizó la lucha. Creo que por eso los eslóganes vinculados a Norita siempre son el lado Norita de la vida o la consigna tan hermosa de este eh, Norita es la madre de todas las luchas. Me parece que eso la define de la mejor manera y con JR y con Chani Eh, elegimos un tema musical que si nuestros oyentes prestan atención Van a notar en este tema musical cómo está presente Norita Y la nombran sin nombrarla Norita, hasta la victoria siempre Lo escuchamos Ellas son las que soy Ellas son las que fui ni la de ellas ni yo Puede andar sin decir Sin nombrar al dolor Que nos trajo hasta aquí Somos las que no están Las que van a venir Las que lo no olvidarán Las que quieren seguir jo les ni cantar, és aquesta cantan... de amor e insurrectas, cercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizontes, nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus nombres. Fins demà! Cermes Cabá Venía a cenar A nuestra olla popular Gratis Todos los viernes Hoy sí, vecina, vecino Todos los viernes a las 20 horas En la parroquia Betania Avenida Medrano 752 Almagro Si ves alguien en situación de calle Avísale Avenida Medrano, 752 Almagro, todos los viernes a las 20 horas. Un fallo para proteger el patrimonio. La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad completar el catálogo de inmuebles construidos desde el año 1942 para frenar las demoliciones que sólo podrán concretarse si lo autoriza el Consejo Asesor de Asentos de asuntos patrimoniales. La Cámara de Apelaciones Porteña ratificó el fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires completar el catálogo de inmuebles construido antes del año 1942 para garantizar su protección patrimonial. Se trata de un listado previsto por la ley, pero que nunca se terminó de elaborar. ...incumpliendo que deja un vacío legal para el avance de las demoliciones en esos edificios... ...que se calculan más de 140.000. La ciudad de Buenos Aires impulsa medidas para controlar la ludopatía en las escuelas. Sí, el gobierno de la ciudad decidió bloquear... Todos los sitios de apuestas en las redes de internet de las escuelas públicas Para desincentivar el consumo de este tipo de portales altamente adictivos para los adolescentes Hoy los alumnos en los recreos cambiaron la pelota y las figuritas por apuestas en el celular Esto es muy peligroso Las apuestas online son ...son una de las problemáticas más graves en las escuelas. Como hacemos siempre, escuchamos las preocupaciones de vecinas y vecinos... ...y buscamos respuestas integrales, dicen desde el gobierno de la ciudad. Esperemos que cumplan. Trabajadores del Moyano reclaman el arranque de las obras... A una semana del incendio que dejó a más de 60 pacientes evacuadas, trabajadores y trabajadoras del Hospital Moyano realizaron este miércoles un abrazo simbólico para reclamar que el gobierno inicie ya las obras de reconstrucción. La acción de visibilización fue convocada por la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano y AT Capital. Los y las compañeras denuncian la falta de acción del Ejecutivo porteño para determinar el origen del sinistro y el retraso del inicio de las obras de reparación. Escuchen. El almacén La Pacha, la huerta comunitaria, la comunidad Milpa y toda la UTEP, nuestra querida UTEP, nos convocan a conmemorar este y trabajar por la ecología este sábado, primero de junio, o sea mañana a las 11 de la mañana, conmemorando así y poniéndose a trabajar en relación al Día de la Ecología. ¿Cómo? Con un encuentro de reflexión e intercambio. Algunos de los temas que se van a desarrollar en este encuentro son, ¿qué es la agroecología?, ¿Qué experiencias conocemos de agroecología y cómo se llevan a la práctica ante un sistema de producción que explota y destruye sigamos trabajando desde la agroecología dónde va a ser eso en c del case 23 ricardo rojas Repetimos, C. Del Caste, 2, 3, 5, 9, Ricardo Rojas, mañana sábado, 1 de junio a las 11 de la mañana. El planetario Galileo Galilei es un espacio obligado tanto para los porteños... ...como para los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad. Su emblemática figura, que simula una nave espacial contiene un centro de divulgación científico-tecnológico único en el país, que permite que el conocimiento astronómico trascienda el mundo académico y sea accesible a todas las personas. Los invitamos a conocerlos desde ahora, antes de que se llene en las vacaciones de invierno. Pueden ir acercándose los fines de semana al planetario Galileo Galilei. sacando espina de lo propio del corazón en la noche sí fue para limpiar con el humo sagrado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 Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El enfoque. Desde el patio de los conventillos. Entre asambleas y comedores. Llega FM Riachuelo en el 100.9. Música la boca del pueblo continuamos con al gran pueblo salud continuamos con al gran pueblo salud cronología del hambre. 5 millones de kilos de alimentos pudriéndose en los galpones de Capital Humano. ¿Cómo llegamos hasta acá, Chani? Bueno, mira, en diciembre asume el nuevo gobierno. ¿Cómo formar un vínculo con el Ministerio de Capital Humano si no nos escuchan? Eh, mm. Bueno, hicimos todo lo que nos pidieron, los invitamos a que recorran nuestros espacios, entregamos todos los datos de nuestros eh, comedores prometieron que no iba a haber problemas con la distribución de alimentos, asume la ministra Sandra Petovelo. Uh -huh. La UTEP se reúne con Héctor Calvente, el actual subsecretario de Políticas Sociales, recién designado en marzo. En enero no se entregaron los alimentos. No, no. Pidieron información de cada espacio alimentario, direcciones, cantidad de gente que trabajaba, gente que asistía... Debimos inhumanamente pedirle a las personas que necesitan un plato de comida todos los días Que dieran sus datos de identidad, su número de DNI Y todos esos datos que brindamos le llegaron a Héctor Calvente Que es este subsecretario de políticas sociales De todos modos nunca llegaron los alimentos Exactamente, bueno, luego llegó febrero Eh, y con eso le llegó la denuncia penal a Petovelo por el incumplimiento de sus deberes, ¿no? De funcionaria uh -huh. pública. Además, eh, la UTEP presentó un amparo. No había ni un gramo de, comedor, de arroya en, en los comedores, ¿no? Uh -huh. Entonces, desprestigio y persecución de las organizaciones sociales, ¿no? Esa persecución que comenzó cuando empezamos a quejarnos eh, a partir de las medidas judiciales. ¿Qué pasó? La campaña contra nosotros, criminalización de, de, de los espacios, que son los que sostienen la alimentación de los más humildes, inventando datos falsos sobre nosotros y los comedores. Y recién a partir de esto... Comenzaron a recorrer y a auditar los comedores, los compañeros. Muy fuerte esto que contás, Chani. Y bueno, recordemos las filas del hambre, que hubo unas cuantas filas, ¿no? El plan de lucha de los movimientos sociales y los movimientos populares recrudeció. Las filas de gente pidiendo comida en los comedores y la comida no aparecía. Desde febrero, todas las semanas se realizaron movilizaciones, pedidos de audiencia, jornadas nacionales de visibilización de la problemática. Y siempre se continuó el contacto con Héctor Calvente, que seguía sin hacer su trabajo. Y solo, como vos bien decías, nos agredía. Sí, y asimismo se presentaron los datos de los comedores eh, para aplicar para un programa de, de tarjetas que supuestamente iban a hacer una eh, una prestación directa uh -huh. para ellos, y sin embargo, nunca fueron otorgadas tampoco. Qué fuerte esto. Bueno, además, Caritas y Asiera, que es una alianza cristiana de iglesias evangélicas de Argentina, recibieron alimentos del gobierno nacional, ambas declararon públicamente que eso no representa la solución ni del 5% Escucharon bien sí, sí. Ni del 5% del problema real ¿Comedores fantasmas? Mm. Parece que no, ¿eh? Petovelo declaró que recibían una por una las personas que tenían hambre Se realizó una fila, ¿se acuerdan? La fila sí. del hambre, con más de 10 cuadras, creo que más, ¿eh? Más, sí. Pero la ministra, de nuevo, no cumplió También se realizó una fila frente a sus oficinas para registrar a los comedores que falsamente ellos llamaban fantasmas, pero que existen. Sin embargo, lamentablemente, como imaginarán, tampoco hubo respuesta. Bueno, el tironeo, la, la opereta, los hilos tiraron de todos lados, porque ¿qué pasó en estas últimas semanas? Ah, eh, vale. El grupo Clarín publicó un listado de 1.200 comedores fantasmas, según ellos, de los cuales muchos sí existen. Eh, y otros tenían datos desactualizados, o, o estaban dupl duplicados, o estaba mal el número, uh -huh. que supuestamente avalaría que ninguno de los 44.000 comedores inscriptos en todo el país reciba alimentos. Eh, el periodista Ari Lijalad denunció que el gobierno tenía un acopio de 5 millones de kilos de alimento eh, próximos a vencer, ¿sí? en galpones del Estado, y fue confirmado por el vocero pres eh, presidencial, ¿no? por Adorni. Ajá. Uh -huh. Hoy eh, el juez Casanelo, o sea, en este momento que estamos eh, escribiendo este comunicado, ordenó que el gobierno determine un plan de distribución de esa mercadería dentro de las 72 horas. Esto esto esto está escrito hace tres días, claro, ¿sí? Así que ya lo intimó al gobierno el la, la justicia uh -huh. porque al fin alguien habló y dijo, "Che, ahí hay 5 toneladas de alimento pudriéndose. Es tremendo esto, pero hagamos volvamos un poquito para atrás ¿no? eh, Y volvamos a analizar esto El gobierno inventa relevamientos truchos Criminaliza las organizaciones populares Las organizaciones sociales Pero la única verdad es la realidad Sacaron la comida a la gente Mientras arman operaciones de prensa Roban el alimento a los que menos tienen Cada vez crece más el hambre Cuando el presidente dice que si la gente no llega a fin de mes ya se hubiera muerto mm. y los funcionarios minimizan el hambre del pueblo, están empujando a un lugar de no retorno. Este, Argentina, nuestro querido país de la República Argentina, es un, es un país productor de alimentos. Hay gente, sin embargo, que llora por un plato de comida. Así que, poderosos gobierno todo lo que se tengan que, que hacer cargo de esto y nos, nos quieren escuchar, no. Escúchennos, eh, el hambre es nuestro límite. ¿okay? Uh -huh. Entonces, de, vamos a hacer este repaso. ¿no? Patria, antes de, de, de llegar a lo que fueron las conclusiones, después de esto de que intimaron y que en 72 horas tenían que dar una respuesta. Eh, yo me quedé con una frase que de hecho la estaba buscando para ser un separador hoy. ¿Cómo eh, un presidente puede decir, eh, no, no sé igual en qué está pensando, ¿no? pero cómo puede decir que le pregunten por esto, porque obviamente está está eh, a la orden del día este tema, y que diga, bueno, pero si tienen hambre se van a morir. Uh -huh. Entonces, yo, yo no veo a nadie morirse de hambre. Como si eso fuese lo que está esperando para que sí le den el alimento que corresponde. Y no están pidiendo que hagan una compra de alimento, que hagan, no sé, de cero un negociado y consigan el alimento y al fin, después de eso, se pueda entregar. Eso ya está comprado. Uh -huh. Eso ya estaba comprado el gobierno anterior. Vinieron, cerraron las puertas, no sé quién se llevó la llave, y no se dio más. Entonces, su respuesta parecería ser, bueno, avísenme cuando alguien se muera o cuando yo vea que van cayendo todos tumbados por el hambre y muertos de hambre en la calle, cuando yo patee cuerpos que murieron por hambre, eh, ahí les voy a dar. Y no, ni siquiera es que le va a dar, es como que ahí va a decir que sí tenemos razón. Uh -huh. sí, o sea, es, es muy crudo, y, y, lo, y lo estoy diciendo como, como parafraseando, o oh, no, no habrá dicho eso, búsquenlo, sí, lo sí, dijo sí. así. Sí, sí, sí. 100% de las personas con las que estuvimos esta semana trabajando dentro de la CAC, dentro del trabajo que se realiza acá en el Movimiento Popular, los pibes 100% venían con dos temas fundamentales, la comida y el trabajo. Entonces quiere decir que hay una agenda pública, que es la agenda social, la agenda colectiva, la agenda de nuestras masas, de nuestro pueblo, de nuestro territorio, que está diciendo algo muy distinto a lo que plantea mi ley, Y sus ¿no? colaboradores y sus asistentes en este plan de muerte Que sabes que cuando hablabas recién, ya ni me acordaba de la pandemia ¿no? que parecido mm. a la pandemia que es, ¿no? es re parecido Sí, pero es una persona, es un gobierno ¿sí? entonces eh, No es un virus, no se parece pero, Sí, eh, también, pero eh, viene por otro lado sí. Entonces es eh, mucho más doloroso porque eh, el virus de última no tiene conciencia Y por lo visto él tampoco. Uh -huh. eh, y bueno, y también pensaba en esto de cuando vos estabas hablando de el tema de que se está tratando es este, ¿no? No, este tema hoy es eh, que se develó lo de los 5 millones de, de, de kilos de alimento, pero el hambre ya, ya sabíamos que estaba. Ya era un tema, que no nos alcanzaba para comprar, que nos organizamos para hacer compras comunitarias, que, no sé, se juntan dos familias, y tengo esto, tengo esto, hacemos un guiso. O sea, todo eso es nuestra realidad de todos los días, todo eso lo hablábamos todos los días, de un tiempo a esta parte, y mucho más desde que se vino el invierno, y que consumimos mucho más gas, y que ya vemos a los vecinos directamente haciendo el fuego a leña... O sea, todas esas son realidades que por ahí están muy lejos de lo que ven ellos, ¿no? Por ahí, entre las autopistas que lo llevan de pleno centro en sus oficinas al country, en ese camino capaz que no ve ni un bracero prendido haciendo un guiso, uh -huh. ¿no? Ni juntar dos, tres familias para para comer. Entonces, me parece que nosotros este tema ya lo veníamos, no hablando, padeciendo, y ahora encima nos dicen, ah, sí, sí. Ahí tengo comida pero no te voy a dar O sea que todavía es eh, como, como más doloroso Pero más allá del dolor y de la angustia Eso es, bueno, vamos a salir a reclamarlo Vamos a salir a la calle Hubo un montón de medidas de fuerza que hizo la UTEP La Unión de Trabajadores de la Economía Popular Desde eh, la, la fila del hambre Que esto fue hace dos meses, más de dos meses La primera, el otro día fue una más la semana pasada Y un montón de otras medidas de fuerza, como la del corte de cinco esquinas de Jean Bernal, ¿no? Uh -huh. Hubo muchas em, visibilizaciones del tema, ¿sí? Hasta que alguien en un medio hegemónico fue y dijo, che, está esto, y al fin todos estaban hablando de eso, y al fin la justicia dijo, che, ¿qué van a hacer con esto? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí, no solo hay una falta de distribución de esos alimentos que como vos bien decías, ya estaban comprados, ya estaban licitados, hechas las compras y demás, sino que hay una una crisis humanitaria, como siempre planteamos acá en el Movimiento Popular, ¿no? Una crisis civilizatoria, porque es inhumano, eh uh -huh. Pensar en una persona que no tiene que comer y que cena la noche un té con galletitas o que ni siquiera, ni a veces siquiera. un té solo, eh, o tiene que empezar eh, a buscar, antes de, de empezar el programa me, me llamaba una, una parejita joven que los dos están buscando trabajo... Y me decían, ¿dónde podemos ir a buscar comida este fin de semana? no Porque ellos de lunes a viernes tienen el comedor habilitado, ah. al que asisten y con el que este, no solamente se alimentan, sino que alimentan a sus hijos, a sus hijos chiquititos. Eh, pero este fin de semana está cerrado Ese comedor ¿no? eh, Muy cercano casualmente al depósito De esos alimentos ah, ¿Qué casualidad mira. Me llama la atención los, la cercanía De la casa de esta parejita Joven y el depósito ¿no? La realidad también esa Igualita es eh, los nenes que van Jornada completa o que si sí tienen A un eh, comedor en el Colegio entonces antes de comer De, de, de salir eh, después de su Media jornada le dan su plato de comida Y muchas veces es Hay paro, ¿no? Que hubo un par de paros de docentes Porque ya es otro tema también la educación Que también tenemos que tocar eh, Pero los nenes van igual Porque si no, pues son tres, cuatro hermanos Que van y no hay mucha asistencia Y no dan temas nuevos ni nada Pero si no, no comen sí. ¿Entendés? Sí, y además estaba pensando algo Ahora que hablabas de, la, de las escuelas no Las escuelas públicas, la educación La copa de leche, la merienda Yo decía, dos dirigentes están pensando en las próximas elecciones en lugar de pensar en esto. Si hacemos una lista, nos sorprendería la cantidad de dirigentes que están pensando en las próximas elecciones sin focalizar en un tema que es de necesidad y urgencia, como es el hambre de nuestro pueblo. Bueno, y finalmente teníamos razón. Eh, bueno, después de seis meses de tener el alimento pudriéndose y gracias a la lucha van a tener que entregar la mercadería a los más necesitados. Eh, estamos a la espera, obviamente, como hace seis meses, sobre qué mecanismo eh, van a utilizar, por lo menos eh, capital humano, para garantizar el abastecimiento de, de los comedores. Y bueno, no, no hablamos nosotros, que somos siempre estamos en la centralidad y estamos en capital, sino que eso tiene que poder llegar a todas las provincias. Sí, vamos a ver después de tantos meses de, de descanso De inacción, de pereza No sé cómo llamarlo no De desidia Si el ministerio se pone a hacer su trabajo Y entiende Que su trabajo es combatir El hambre del pueblo Que es además de ser su trabajo Es su mayor responsabilidad Conclusión eh, Sin poder popular No hay justicia social Si lucha no hay victoria y más temprano que tarde la fuerza de la verdad se impone y obviamente a seguir luchando porque esto va a tener para rato. A seguir. Te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie Un poco más Se abraza corazón al dolor Y el amor Cual explosión canta Continuamos con Al Gran Pueblo Salud tema que nos da paso a un gran tema que vamos a tocar ahorita con este con esta canción que está, todo está perdido no aunque la hemos perdido físicamente su lucha no va a morir nunca, vamos a seguir reivindicándola eh, levantando la, la bandera de Norita quien jamás levantó una bandera, por eso su lucha es tan eh, transparente, coherente constante uh -huh. y Y acá prontito estamos por compartirle el, el audio de lo que fue la entrevista a Lito Borrello, el secretario de Derechos Humanos de UTEP, nuestro coordinador nacional del Movimiento Los Pibes, eh, quien quien nos ofreció su corazón todos estos años y se nos apagó ayer. Patrick? Norita, Norita Cortiñas, que como recordamos y, y hacemos una síntesis de las palabras de Lito, como decía Lito, tan chiquita y tan inmensa, ¿no?, ella llena de fortaleza, llena de alegría, una persona de luz, con esos valores sobre la dignidad, sobre las luchas, eh, de honrar la vida todos los días y en todos los territorios y en todos los pueblos del mundo que estaban luchando por su dignidad. Y como bien dice Lito, que ahora vamos a escuchar cuando JR lo ponga al aire, eh, ella es... Siempre va a estar en el medio de nosotros, va a estar en cada lucha y siempre la vamos a recordar con alegría Es más, vamos a estar dando vueltas por ahí en alguna de las manifestaciones, las movilizaciones Y va a parecernos que la estamos viendo Porque, porque estamos siempre y como bien decían Sofi y Teo ayer con Lito Eh, aparece en cada una de las fotos De cada uno de los militantes Me gustó esa imagen de ver A cada uno de los militantes Con su Norita cerca, próxima No alejada Siempre atenta Siempre sonriente Y con esa mirada tan clara Tan llena de luz que iluminaba Así que Jota Si te si estás de acuerdo Vamos a escuchar entonces Como hablaban de Norita lito Sofía y Teo Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y no bajo tuyo que yo sigo existiendo. Querida Anita, siempre estoy al lado de tu lucha. Querida Norita, siempre sostuviste que nunca más se construye día a día, porque no hay institucionalidad ni persona que pueda garantizar lo común del logra luchando permanentemente por su dignidad. Querida Norita, siempre con tu pañuelo blanco y tu maternal sonrisa seguirás en la conciencia de nuestra militancia, con la firmeza de tus convicciones revolucionarias y el abrazo cálido de tu ingeniero. Sin duda, querida Norita, tu cuerpo necesitaba un merecido descanso. Ahora tenemos la tarea de continuar con tu ejemplo en momento histórico. Manuela Cortiñas es una de las fundadoras eh, Madres de Casa de Mayo, el 30 de abril de 1977. Su hijo, Carlos Gustavo Cortiñas, fue secuestrado por la dictadura genocida el 15 de abril de ese año. Eh, desde entonces, Norita lo buscó, creó junto a otras mujeres la organización madre de Casa de Mayo y dedicó su vida entera a pelear por los derechos humanos. Además de pelear contra la dictadura genocida, Norita militó sin descanso en defensa del pueblo y los trabajadores, y de los pueblos originarios, de las mujeres, y contra todo tipo de violencia. Por eso hoy la queremos homenajear a Norita, estamos acá con la compañía Sofi también, y le damos la bienvenida también a este a esta entrevista al compañero Lito Gorelo, Secretario de Derechos Humanos de la Universidad ¿Qué tal? Buenos días día, bueno, acá haciéndole un humilde homenaje a Nora Cortina, ¿no? Que tan, tan importante como figura de la militancia de nuestro pueblo. Sí, sin duda, eh, Norita no, es una, una persona de luz, claramente, ¿no? Una persona que irradiaba esa alegría... De una de una vida coherente de lucha y de valores en antecedores y claramente como como dice la canción no honraba la vida todos los días así que ahorita en realidad siempre vamos a seguir diciéndome hasta luego nunca habrá de todo un adiós porque siempre seguirá de una u otra manera ...entre medio de las luchas, entre medio de todos nosotros... ...entre medio de, de todos esos pueblos que intentan construir un mundo mejor... ...un mundo más justo, un mundo más fraterno... ...una sociedad sin explotadores ni explotados... ...por lo tanto, eh, ahorita se enojaría si si, si nos pusiéramos tristes y, y llorásemos... Sí. ...así que creo que hay que ser coherente con eso seguir recordando con alegría, pero a la vez saber que, que ahorita siempre siempre para nosotros va a ser un hasta luego. Lito, ¿cómo estás? De este lado te habla Sofi. Eh, ¿Cómo habla no Sofi? Bueno, nada, quería contarte que en el día de ayer cuando me enteré la noticia, estaba acompañada por un montón de amigas, de colegas, ¿no? Y, digamos, todos... ...estuvimos recordando a Norita... Eh, ...y bueno... Eh, ...también espontáneamente la gente cuando se enteró la noticia salió... ...fue a la Plaza de Mayo... Eh, ...prendieron unas velas... ...hicieron una ronda, ¿no?, como para homenajearla... ...me parece que eso dice un montón, ¿no?, en un momento donde nos sentimos sin referencias... ...donde nos, nos sentimos un poco desfondados por, por cómo están las cosas... Encontramos en Norita un, una razón para salir, ¿no? Sí, sí sin, sin duda Norita era eso A cualquier lugar que llegaba y siempre con mucha generosidad y predisposición A, a estar en, en todo tipo de lugares en donde se peleara y de la forma que se peleara Siempre te dejaba esa sensación, viste, de, de, de, de fortaleza y de alegría Eh, tan chiquita y tan inmensa no tan tan chiquita ella en su imagen y tan inmensa en el en el lugar que ocupaba eh, por donde ella estaba y con lo que hacía y con y con la presencia todos los días no bueno por eso son de los irreemplazables son de esas compañeras y compañeros que que, que como mucho dejan de estar eh, desde el punto de vista físico, pero que permanentemente, como bien vos lo decías, uno va a remitir eh, a cosas, a, a dichos, a, a, a cómo se comportaba, eh, y por eso siguen estando, siguen estando en el pueblo, siguen estando en el recuerdo, siguen estando en el ejemplo, en el ejemplo cotidiano eh, de una vida coherente, ¿no? Sí, hay algo de, de Norita también que tiene que ver no con ese inicio en medio de la dictadura, en medio de una de las épocas más oscuras eh, de nuestra historia, eh, las madres ahí siendo un faro no en, en medio de tanta oscuridad y, y ese faro que también nunca nunca se termina de apagar porque también Norita a lo largo de, de después las, las nuevas luchas que fueron surgiendo siempre estuvo ahí, no eh, se quedó la lucha por los derechos humanos, y amplió esa lucha después para para todos lados, ¿no? Siempre que uno iba, eh, creo que cada militante que fue alguna actividad, eh, o sea, con se, encontró, con se encontró a Norita Cortiñas. Sí, tremendo. Eh, ese, ese es el ejemplo, ¿no?, de, de Norita. Sí, eh, me parece importantísimo esto que dice Teo, porque la estuvo en todos lados realmente estuvo con los trabajadores, estuvo con los barrios populares, estuvo con la gente bueno en los temas de, de derechos humanos, pero sobre todo también acompañó mucho de las nuevas los nuevos movimientos ¿no? Del feminismo, el feminismo, bueno de la gente diversa estuvo en todos los tipos de agenda necesario que, que toca el pueblo. Y me parece que eso habla también de, de esto, de, de de su lado maternal y de escuchar, ¿no? Un oído claro en lo que necesita el pueblo, lo que... Donde estaba el pueblo ya estaba, es muy tremendo. Así que, nada, yo la verdad es que también estas horas, viendo un poco las redes sociales, muchos amigos con, publicaban fotos con ahorita de distintas actividades. uno de, bueno, de un... Eh, una vez que Lorito se puso a jugar al fútbol ahí con la acción eh, de las compañeras eh, trans, la verdad es que una una ídola, estuvo en todos lados. <risa> sí, son, bueno, la, las madres eh, han traducido el dolor y lo han convertido en organización de lucha y, y en siembra de esperanza, en vez de esquilar odio, ¿no?, es decir... Por eso pertecieron a la muerte eh, sembrando vida eh, y ese es un ejemplo que, que trascendió la Argentina que recorrió el mundo porque porque eso porque vencieron a la muerte desde la lucha y de la dignidad cotidiana eh, y eso ha hecho eh, un ejemplo mundial eh, esa lucha ha trascendido a nivel mundial y bueno nosotros tuvimos la suerte de poder convivir más de un momento con ellas y eh, aprendiendo permanentemente y por eso no no no nos tenemos que permitir que sea un día de tristeza ¿no? en todo caso eh, un día donde donde la pensemos donde larepensmos donde donde le hagamos homenaje eh, y siempre eh, tener presente todo eh, ella lo que quisiera es que sigamos peleando no siempre siempre todas las madres eh, resaltaban eso y no ahorita era un claro exponente de luz que permanentemente y todavía va esa sensación de alegría Mauricio bolito te agrademos mucho por, por la comunicación por por también eh, darnos la oportunidad de, de tener este homenaje también eh, a lo como a tantos luchadores eh, y Nos seguimos, nos seguimos viendo. Un abrazo. Un abrazo el, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los Cazadora La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe, acabe con el sufrimiento. Con el sufrimiento. Jueves, Cajadoras de Soncera, 19 horas, por la FM Riachuelo. La economía popular servicio de cateringpica cada desayuno de anda servicio de cafetería perniles de cerdo mesas dulces y, y mucho más sabor. a precios populares contacttanos al 11 53 13 94 98 o en nuestras redes facebook sabor de bueno instagram sabor de bueno Sabor bueno. de bueno Delicias que acompañan tus momentos Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido de los sueños derramados de las noches de sudor